Ahí estamos con un poquito de salsa. Para comenzar esta noche, un tanto resfriado, pero no importa, al pie del cañón, como cada día, en eso que tú haces junto a un gran amigo, Mauricio. Mauricio, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos, aquí estamos otra vez en este puente alto tan controversial que ha sido estos últimos、Ajá. días, ¿no? Bueno, tú no eres de la comuna, ¿no? Pero yo hago toda mi vida aquí en la comuna y me identifico fuertemente con Puente Alto. Yo llego aquí a las 9 de la mañana y me voy a las 10, a las 10 y media, a veces a las 11 de la noche. Cuéntame, de modo que. ¿Qué le de... p a r e c e r n esos reportajes sobre Puente Alto? Bueno, son bastante impactantes en primer lugar.、Eh... Bueno, hay varias lecturas. Una primera lectura es que alguien puede decir que efectivamente eso es sobre unos sectores específicos. Y si, y si se describe toda la comuna a partir de esa situación específica, se está produciendo una distorsión. Eso mismo podría ocurrir en cualquier comuna. Por un lado, eso es cierto. Yo creo que lo más terrible de todo es ver realmente la dimensión de la pobreza,、eh, el, el sentido más profundo de la pobreza. Recuerdo, por ejemplo, cuando en un momento、eh, el periodista, que r e a l m e n t e s e me parece un muy buen trabajo, El periodista de repente dice: Mire, ven esos muchachos que no están trabajando, ellos no trabajan, pero tienen zapatillas de 80 mil pesos. Lo terrible es que tú conversas un poco con jóvenes, que pueden ser tus hijos, mis hijos, y sus máximas aspiraciones en la vida e s tener zapatillas, comerse un sándwich fabuloso de,、no、sé, del Burger King, por decir algo. Comprarse a veces una dosis de pasta base o tener unos blue jeans X. La, lo, lo, creo que lo más terrible de, de, esa, de esa pobreza es cuando las aspiraciones máximas de tu vida no van más allá que eso. Nos es, muestra una pobreza tremenda de la cual todos tenemos que hacernos cargo. No sé, para mí fue muy impactante el reportaje, realmente. No sé, para ti. Bueno, de hecho, mañana vamos a estar con la c o n c e j e r a María Teresa a l v a r t Acá en el programa de la mañana, con recuerdo, s con jurito. Y lo hemos venido hablando durante los últimos cuatro días. Realmente、ah. nos enterraron. O sea, a todos aquellos que no e n t r a b a n en el perfil que tú mencionaste, nos enterraron. O sea, Puente Alto es una comuna de gente drogadicta, delincuente. criminales, asesino, Y no somos así, es el problema.、Mm. ¿no? Ya hay una estigmatización. Estoy completamente de acuerdo que hay que combatir la delincuencia. Ya, ahora, mi madre ha sido víctima de delincuencia aquí en Puente Alto. Yo me he salvado porque, porque Dios es grande. Pero ya, no, una cosa no tiene nada que ver con la otra. Hay sectores de Puente Alto. No es Puente Alto entero. Y yo vivo en Puente Alto y no soy delincuente, no soy ladrón, soy tan trabajador、sí. como tuvo con cualquier persona. Sí, es el、verdad. problema. Sí, está, de hecho está lleno de gente que trabaja con mucho esfuerzo aquí. Hay gente、eh, muy hermosa, gente que le va muy bien.、Eh, y me parece tremendo que a toda esa gente le, le pongan ese subtítulo horrible, digamos, como si fuera un delincuente. Hay mucha gente honorable que también está aquí, ¿no? Ahora. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Una de las reacciones primera es ofenderse. Pero de repente uno puede ir un poquito más allá del, del, del sentirse ofendido. Puede decir,、si, bueno, esto es, hay una parte al menos que es real y podríamos aprovechar toda esta fuerza y toda esta reacción para efectivamente combatir todas las causas de la pobreza n o y verla. Yo creo que, mira, yo tengo una visión bien particular. Yo creo que los pobres sirven políticamente para algo. Mientras, haya, mientras hayan personas pobres, definamos pobres a personas que carecen de recursos económicos, van a ser utilizados por uno o por otro sector político, como, uno, como una bandera de lucha. Cuando se acabe la pobreza, va a haber mejor educación, mejor calidad de vida, y los jóvenes no van a tener esa visión que dices tú, amigo, de comprarse la zapatía de 80 lucas, sino la visión de querer ser una persona de, de bien, estudiar, aprender, capacitarse. ¿Sabes cuál es el problema de nuestra familia, de nuestra sociedad? Que a q u í hay un montón de gente que es floja. Aquí hay un montón de gente que es vaga. Con todo el respeto, me hago responsable. Que le s gusta que le den las cosas. No se e s f u e r z a n Ley del mínimo esfuerzo. Están acostumbrados a que alguien les dé. No, es que son pobres, hay que darle. Oye, y, no, yo, yo, oye yo... pero todos hemos partido por lugares. s o m o s personas de esfuerzo. Entonces, tenemos el deseo de superarnos. Pero hay gente que es cómoda. Y en esa comodidad está el asaltar. En t r o g a r s e En、no, quitar a los demás. Y eso, eso es lo malo. O sea, yo entiendo que hay, hay una cultura hay un de la complejo, pobreza. ¿no? O sea, es muy complejo. Porque hay, hay una, obviamente hay una cultura de la pobreza. O sea, hay un sector de personas, por ejemplo, que t i e n e una cultura delictual en donde no trabajan. Por ejemplo, gente como tú, o gente como yo, gente de trabajo, para ellos lo llaman los giles. Es decir, son tontos. Solamente para ellos los tontos trabajan. Ellos no trabajan porque no son tontos. Ese es su punto de vista. Entonces es una cuestión tremendamente complicada, es una cuestión arraigada en su padre, en su madre, en su abuelo, en familias, y hay una cultura y ahí está asociado toda una serie de valores. Entonces el tema es bastante más complicado. Ahora, uno podría preguntarse, obviamente, y cabe la pregunta: ¿por qué hay personas que buscan tener una vida donde pasan la mitad de su vida en la cárcel y la otra mitad de su vida consumiendo drogas y la otra mitad una familia destruida? Uno podría pensarse si alguien realmente quisiera elegir eso. Hay un tema de segregación y un tema de marginación muy grande que está detrás. Ahora, eso no significa de que lo que hacen esas personas sean cosas buenas. Obviamente que son destructivas y le roban la plata a una persona que ha trabajado todo un mes, por ejemplo. Tremendo. Dejemos, dejemos el tema en el aire, vamos a ir a la y... música y ya estamos de vuelta perfecto, con Mauricio. ¿Te parece、perfecto. bien?